Uno, número uno, número uno, número uno, número uno, número uno. Número uno. Número c u Ah. r e n t a a y dos. Interferencia total número cuarenta y dos. s c ó m o están? ¿Cómo lo han pasado? Les presento a Mauro Radial.、Uh. No, te... Boca Negra.、Eso. Boca Negra. Eso. Hola, hola. Hola, hola, amigo. Hola, hola, <risa> ¿Cómo e s t á c ó m o estás? Y conmigo está Ignazda Maus.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 Y los domingos a las 18 horas. And a h e n The Culto Radio. The Culto Radio. Otra radio online que nos transmite los días miércoles a las 22 horas y los domingos a las 20 horas. O sea, ustedes podrían pasar un domingo incompetenciado. <risa> ¿Verdad? De, los de las 18 horas. A las 19, 19 de 6 a 7 me escuchan. Después tienen un momento no, de descanso, una horita. Para ir al baño a vomitar. <ríe> y v u e a volver a sufrir con nosotros a las 20 horas. Y ya, p u e ahí se acabaron estos datos. ¿Tan interesantes siempre? No, no, no se acabaron no. los datos tan interesantes de siempre. ¿Qué pasó a h、eh? Nos falta el último dato tan interesante de siempre. Nos <ríe> falta Podcaster. Podcaster.cl. Nuestros favoritos. Oye, Podcaster subió unas fotos de Incompetencia <ríe> a Facebook. Pero nunca van a saber quiénes son. <risa> <risa> nunca lo sabrán, menos mal. Menos mal para nosotros, para, usted? para uno. Y para u n también. Oye, vamos luego. ¿Cómo es característico? Sí. Oye, dejamos chatear, de m Estamos conectados con Twitter. La tecnología ha llegado a incompetencia radial. Están mandando saludos y todo. Después va a la vuelta, vamos a hablar de eso. ¿Ya? Ahora vamos a ir con la música que a todos les importa porque ustedes vienen acá a escuchar música. Junto con los temas tan importantes que tocamos, nos tocamos. Nos tocamos. Claro que s e v i e n e n aculturizarse y a escuchar buena música. ¿Qué vamos a escuchar, Mauro Radio?、Oh, vamos a escuchar、Boca、a. Negro, Negro. Hot Chip. ¿Qué nos puedes hablar de Hot Chip? Hot Chip es una banda muy buena que no vino a Chile. Oh, ya.、Yeah. ¿De qué disco es t o Esto es de su disco recientemente lanzado, Made in the Dark. k h e c h o en la oscuridad? Hecho en la oscuridad. En buen la oscuridad disco.、Antiga. Buen disco. Yo también apoyo a Mauro.、Bueno. Muy buen disco. Ya.、Yeah. Acá se llama. t t y much. When you s e n s a touch to my shotgun, I knew that I'd be walking home again. When you s e n s a touch to my s h o Me. I will hold you up again if you last me. When you send、yes、us a touch to o m u c h again. ¿Qué d e e n c i a radial? Ya me le cayeron los audífonos, ahí sí. No,、wow. Mauro, sea profesional. Ahora sí. Yeah. Yeah. ¿Qué estuvimos escuchando, Mauro? Estuvimos escuchando a Hot Cheap con su canción、Hot、Touch、Chick? Too Much. Y después escuchamos a Ken Ignatz The Mouse. A LCD Sound System con la canción Big Ideas. Eh, está buena la canción, esta me gustó harto. Por eso la quería poner y dedicármela a mí. Porque yo tengo big ideas. En la pausa de día no se nota mucho eso. No, pero bueno. Pero bueno. p o r qué onda? ¿Qué e s t á n comiendo? Una servilleta. Ah. Está cada o sea. vez más penca y catering acá en e s t u d o de infierno. <risa> están las puras servilletas, h o r e ¿Qué quieren que bueno, hablemos? i n t e n d o l traer confort usado. Un confort usado. Puta que, puta que están buenos los temas. Oye, e p o Eh, ¿Cuál es? es? Tú a hablar de unos saludos que、ah, llegaron ¿sí? recientemente por Twitter. Como estamos conectados con la, esta la tecnología de la intercomunicación auditiva, estas maravillosas herramientas que nos entrega la internet, nos está B. Rebolledo, más conocido como Víctor Rebolledo, más conocido como Pequeñín, más conocido como el padre que no le paga la pensión alimenticia a sus hijos, más conocido como Brebolledo. Brebolledo también. Le envía saludos a su gorro maldito. Esto nos da pie. El gorro. el gorro, el gorro, Como ustedes recordarán en el capítulo anterior de Incompetencia Radial o Interferencia Radial para Felipe Mardones, nosotros íbamos a ir a la d a n c e to the Underground. <ríe> la cosa es que le íbamos a pasar el gorro a este a, a Víctor Rebolledo de e r i k a Finalmente estaba presente en Santiago, vino a una conferencia que se suponía que se iba a la fiesta para allá y, y al finalmente, finalmente, para hacer el cuento corto, no apareció. Hacer el cuento corto, no, pues b u e o tiene que hacer el cuento largo. Es que no e todo un bloque. No, o sí. Sea, dale, es, dale, e s que el resto del bloque es para burlarse de r e b o l l e d o Ah, ok. Me dijeron. a h e r i t a que acá en la pausa dice: Burlarse <ríe> de Rebolledor. o、okay. Entonces, nuestro amigo Rebolledor no apareció. Y como dijimos en ese capítulo, ahí se fue, p u Desapareció el gorro. Desapareció. Desapareció el gorro, pero apareció Francisco Lavín. Que no se había ganado el gorro, pero apareció. Otro auditor, Francisco Lavín, para quienes no lo conocen.、Ahí、bueno, este auditor nuestro siempre está en contacto con Brebolleo, al parecer. De hecho, había estado en la. Había estado compartiendo con Brebolleo e n una otro... fiesta.、Claro. En una fiesta. Paralela. Paralela a donde estamos nosotros. Y, sí, y no creo me... que después le puedo sí, confirmar. Que el gorro estaba, que el gorro existía, existía, no te sé, en el tiempo pasado.、Eh, igual creo que el, el nuevo flamante propietario del gorro es un recolector municipal de la comuna de Recoleta. ¿De Recoleta? Sí. Qué bueno, Eso hay, fue una hay que es. e buenas manos, entonces. Así es, le e l e s c u c h a r á el podcast? No lo creo. No. ¿Algo más que decir? Nada más que decir. Yo tengo un reclamo. ¿Cuál? Tengo un reclamo contra, contra ese local de los cubos rojos. ¿Qué pasó? Encuentro exagerado el costo del vodka tónica. Yo, que soy un hombre adinerado incluso, me pareció fusivo el costo de 3 mil pesos. 3 mil pesos más encima en vaso plástico. No, q u é chulo. q u é chulo. Yo estoy acostumbrado al cristal. l <risa> Y me pasa en un vaso plástico? Maldito sea. Y por 3 lucas. ¡Chuuu! A mí、okay. me, tiene, me tiene chato en, to, en、sí. los locales donde no venden el combinado de. El combinado con Red Bull. d O n d e ya sea, pisco con Red Bull, vodka con Red Bull, r o n con Red Bull. Red、Entonces、Bull con que Red comprar, Bull que uno tiene que comprar como aparte las dos cosas. y Te sale más caro. Y sale mucho más caro.、Pues. Mm. Muy feo. Muy feo. Sí, así que hago un llamado. Podría hacer un llamado para que bajaran los precios. Como sé que no lo van a hacer, hago un llamado a que la gente lleve sus petacas. Muy bien, sí, yo me acojo a ese llamado. Muy bien, así que revisen a Mauro Radial cuando v a y a entrando. Boca negra,、pues. boca negra, e s Cuando v a y a entrando al local, ahí por el detector de metales. Yo, la mía es plástica, es un b i d ó n de la Copec. <coughs> ya, pues eso nomás. Ese fue el primer saludo. Hay más saludos esperando en línea. Adiós,、oh, por Twitter. a g r í g u e n o s en Twitter: twitter.com/slash incompetencia. Ya, pues. Ahora vamos a escuchar a música, que es lo que a u s t e d l e fascina. Vamos a ir con la agrupación s h o e g a i s e r de Chile.、Eh, la, la agrupación se llama The Crash, que está compuesta por los ex integrantes de The Clash. <risa> se pusieron The Crash porque había un problema con el sello Universal.、Okay. Entonces, ¿Todos los integrantes muertos? Absolutamente. No, no, pero no están muertos. No, si eso es ¿Eh? igual que e l v i s La canción se llama Pony Ride. t é c n i c o acá en competencia radial. ¿Qué estábamos escuchando en Ads the Mouse? Estuvimos escuchando primero a The Crash con la canción Pony Ride. Y después estuvimos escuchando a The Datsuns con You Can't Find Me. Old, un nuevo saludo por Twitter.、Oh, yeah. Por Twitter. d e r i b a s d e r i b a s así como derribar. Ahí nos、ah. se llama Dribas. O Dribas. Dribas dice: Yo quiero saludos para mí. Saludos, Dribas. Saludos, Dribas, una fiel auditora que por culpa de ella casi nos despiden. ¡Ah! h e a e h、eh, ¡Podría!、Pues、le parece. Hace juicios de este podcast y se los comunica a la, a la gerencia. Y. y yo ¡Ah, yo... muy mal! Y, y yo me enteré. Que, que andaba p e r d i e n d o que habíamos estado muy fome en el c u a r e n t a el n e c u año r e ¿En el n t a ¿cachai? c u a r e No, t a n en el capítulo c u a r e n t a m á ¡Achá! En el suyo c u a r e n temporada a t dos. Bueno, quizás q u é va a decir de este. <ríe> no, pero e n v i a m o s saludos. ¿Ah? La queremos mucho. Uy, la favorita, es la favorita. Se ganó una once con Mauro Radial. So,、uh, Sin、sí. concursos ni sorteos. Usted la paga, por favor, privas. a plantear algún tema ahora a continuación, Mauro. ¿Qué d i c e、sí. tu pausa? ¿Qué <ríe> tienes en mente? A ver qué, tiene qué tiene dice acá. Dice pornografía por internet. No bajar mientras graban. No, pero eso no debe ser para que hablemos No, pues una v ISA. No, un、ah. sticker. Ah, c h a v l era un memo. Ah, con dones Saturnio. q u é pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Saturnio, no es Saturnio? Saturnio. Saturnio, dice. Ah, Saturnio. Ya. Saturnio. ¿Quién es Saturnio? Saturnio es el. el compadre que comenzó rapeando muy chiquitito con. Tiro de gracia. ¡Tiro de gracia está en la plaza! Uy, <risa> tu imitación de. ¿De quién? <risa> tu, ¿Tu imitación de Willy está saliendo increíble,、man. Sí, me falta decir atzi. Eso, sí, e s o esa l hora te faltó, entonces faltó. Difícil. Te... es difícil. Oye, estamos, tú, tú, Mauro, ¿cachai? Que estamos en un momento de tribus urbanas bastante liberales y es el momento de darle a esa libertad un cierto margen para ser sanos y hacer una sociedad mejor. ¿Cierto? Sí, estoy de acuerdo. ¿Te suena esa frase? Me suena. ¿Me tienen que que ver, no la dijiste tú? No, es de mi ídolo, de mi ídolo, de mi gurú, Valenzuela. ¿Cómo se llama? Claudio Valenzuela. Claudio Valenzuela, el líder de Lucibel, que está muy preocupado por las tribus urbanas que andan bastante liberales. Eso te salió, la voz parecía ahí. El... ¿Ah, sí? Sí. Yo canto、muy、como、bien. Lucibel. <risa> Tus imitaciones están cada vez más. <risa> bueno, y todo esto respecto al lanzamiento de la nueva línea de preservativos que lleva su imagen. Su ima no, no la imagen de, de usted que está escuchando el podcast, sino la imagen de Valenzuela. <risa> Eh, sí, pero... Claro, salieron tres bandas: Lucidel, Psycho y Saturno. Que no es una banda. No es una banda, es un loco. Pero igual toca con banda, no sé. Saturno, el, el que cantaba con Tiro de Gracia, con Tapia Rabia Johnson. Talia Rubia Johnson.、Eh, y luego las caras, los rostros. Los rostros, suena más bonito. De estas estrellas de la música、eh, aparecen en las cajas de los condones. ¿De en、no? el envoltorio, no sé si son cajas. En, en el envoltorio. Qué más bonito que en un momento donde haya un romance. En el momento de intimidad que le llaman. e l momento de intimidad. Abrir una caja de preservativos con l a cara, cara de Saturno.、Uh. Una f r o d i s í a c o que cualquiera, c a r r a y a ¿no? Yo creo que va a mejorar la impotencia de mucha gente. <risa> yo creo que sí. Sin duda. Sin duda. Es extraño. Yo no sé. Yo soy muy conservador, ustedes saben. Por eso no n o s compraría. Es que no yo... sé. Yo creo que la cara de Saturno es una de las cosas menos sexuales que existen. Menos eróticas que hay en. Por lo menos en Chile, weón.、Bueno. Yo creo que c o m p i t e por Latinoamérica y el mundo. <risa> Pero Mauro. Un saludo a Saturno que es muy amigo de nosotros.、Sí. Ahora viene un tema de Saturno. Efectivamente. n o、bueno, y, y bueno, y sale también Luciel y s a i k o como bien dijo Mauro. Pero esta, esto lo, lo que hay que recalcar es que son gratuitos, no se venden. Pero. El producto va a ser regalado en, la, res, en los recitales. Sí, sí. Porque e s t a g e n t e h a c e recitalan, o hacen tocata. Es, es cierto, o a Es cierto. Eh, Valenzuela vendía la pomada, aunque esto no, esto es para difundir el tema y que se hable y llegar hasta las poblaciones. El... Y lo divertido es que van a regalar esto en un concierto en el Teatro Teletón, donde hay que comprar entradas por ticket Monster. So, si o s lo quieren hacer, hagan un concierto en una población. O、pues、si lo van a regalar, r e g á l e n l o de verdad, gente. Esto es como tongo de m o r r i c o n e Donde también regalaron hartos preservativos, me comentaron.、No? Genio m o r r i c o n e regala condones. Muy bien. Vamos a trabajar en esos l y r i c s Muy bien. Lo último que quisiera recalcar es la declaración de Valenzuela、mm -hmm. nuevamente. Es como nuestro ídolo, parece. Estamos lo e s t a n o Lo está h a n d o mucho. Valenzuela dice: hay que destacar que los jóvenes no nos hagamos los tontos. Yo, yo、eh, encuentro notable que él se encuentre joven aún. que a nosotros los jóvenes, porque dice que los jóvenes no nos hagamos los tontos. Sí, a l e n e z u e l a tengo mis dudas si es joven. ¿Mm? Está como raro, no sé en qué rango etario se encuentra él, pero al parecer hasta los 29 años uno es joven. ¿De ahí a adulto joven? Después a adulto joven, así es. Es terrible. Es terrible, bueno, aquí hay una cosa muy extraña, todo huele a marketing acá. Bueno, pero si usted quiere tener a sus ídolos en su preservativo, vaya a la Tocata a buscarlo. Como última cosa, a destacar que nosotros en Incompetencia Radial encontramos de que es positivo de que los jóvenes nos hagamos los tontos. Muchas gracias. También madre s e c r e t joven. Ahora vamos a la música. <risa> con César d u p o n t Roberto no, con... Álamos. Roberto Álamos. ¿Qué Déjate c h a l a r r Callalo, callalo, o q u e é n viene aquí? Viene el segmento Chupa Media, presentado por Mauro Radial, Arias Boca Negra. Ahora vamos a escuchar una canción que muchos de ustedes conocerán, porque no está editada en ningún disco, es un adelanto de algo que próximamente podría salir. O probablemente no tan o sea, próximamente. No, no tiene fecha. No, no tiene para nunca. <risa>、eh, el nuevo tema de Colectivo Eterio. ¿Es una maqueta esto? ¿Es esto una es una maqueta. Así me dieron que destacáramos de que es solamente una maqueta. Está bueno, así que ya pónganse a predancear. Vamos a escucharles la canción Guacholero. Y soy infemicida porque todas se mueren cuando ven que mi ropa no combina Yo hago música para agarrarme minas, aunque solo me agarro de los postes al caminar Me encantó conocerte, pero tengo que mear Ella baila sola y es la hora de bailar Todo el mundo de pie y yo tengo pie plano No tengo plata, pero una petaca en el balano Que tenía que adelgazar Me alijé todo el año, estoy más guatón que nunca, ya, ya llegó el verano No me di ni cuenta y ya tengo un vaso en la mano Lo bebo con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado Bailamos mal, muy mal, pero dejamos スペシャルピッシュはつながる。 1、2 <音楽>、3、4ピラグラス。この2、8、8、1、1、1、2、3、2、3、2、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3 De ¿A dónde viene eso que entretiene? Todo lo buscamos pero nadie lo tiene e f e c t o s especiales, drogas espaciales Beatbox y f r i s t a l e s a m a r e s pasionales s á b a d o en la noche todo s b u s c a n distracción Vodka se pesa pico roll o s chiquillos están insertados yo también Por tomar apurado no me siento muy bien Como se lo digo, mejor no me persigo Ahora abuelo, b o l v i t o q u i e r e s bailar conmigo? No Solo quiero divertirme, quiero vivir contigo Flores en la carminera, hijos con amigos Vin bailando solo, I live a solo like solo フフフ。 アギンギ n ロってマリコ o テ escondiste detrás。de otros pegones、no、剣先、o リコン。ふわり、うち、じゃあ、あんた、な、ただ、やむをしたおじい、e で、かって、やむを、やむを、やむを、や d を、やむを、やむを、やむを、やむを、や a を、やむを、やむを、やむを、やむを、やむ c やむを、やむを、やむを、やむを、やむを、やむを、やむを、やむを、やむを、やむを、やむを、やむ。 パラパラパラパ a パラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラ n ラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパ e パラパラパラパラパラパラ a ラパラパラパラパラパ n パラ 全ての人間のことは、全ての人のことは、全ての人のことを理解して、全ての人のことを理解して、全ての人のことを理解して、全ての人のことを理解して、全ての人のことを理解して、全ての人のことを理解して、全ての人のことを理解して、全ての人のことを理解して、全ての人のことを理解して、全ての人のことを理解して、全ての人のことを理解して、全ての人のことを理解して、全ての人のことを理解して、全ての人のことを理解して、全ての人のことを理解して、全ての人のことを理解して、全ての人のことを理解して、全ての人のことを理解して、全ての人のことを理解して、のことをのことをの Hey g I r l I know you and I know what you like to do. w h a t your do? All I do is party. h All ha, ha, ha, a ha. I do is party. Ha, ha, ha, ha. So bounce low. Bounce low. Bounce high. Bounce high. Al segmento de payas. Estoy con la guitarra acá. Voy a citar a mi héroe, Manuel García. Sorry, b r e b o l e o pero yo no sé quién es Manuel García. Ya, aquí estamos en, en tuitas. Nuevamente, aquí la tecnología, la maravillosa herramienta que nos entrega al mundo de la ciberscultura de la internet. Y Rebolledo, nosotros pedimos un tema para hablar porque para variar estamos con falta de temas. Y Rebolledo se pide un tema musical. Oye, Manuel、Rebolledo. García con la canción No llores sobre mi hombro. Así es,、sí, s Porque、no. te amo. <risa> <risa> ah, no, hablar de ti. Bueno, anda por ahí.、Eh, eso. Oye, Bé、eh, Rebolledo nos envía muchos saludos nuevamente. Dice que es un, un fan de Incompetencia Radial y que se cortaría las venas por, por estar acá con nosotros. Muy bien, nosotros también queremos cortarnos las venas, Bregolledo. Antes de que llegues. <risa> ya, y Dúo también dice que nos escucha siempre todos los días con toda su familia. Y que es muy admirador. Y a todas horas del día. A todas las horas del día, sí, también.、Eh, Francisco Ladín dice que siente una atracción muy extraña hacia Mauro Radial. También. Boca Negra, Flaine. Boca, Boca negra, negra. Sí. Así que esos son los saludos que nos han enviado. Una lluvia de saludos. Y bueno. También Infante, otra t w i t t e r a puso un tema acá en el tapete. <coughs> ¿Tapete?、Ay. Otra vez, otra vez. ¿Tapete? No, no sale. No no, no l e no hay caso. Ya,、eh, Voy a hacerlo yo. ¡Tapete! p u e m o Voy a hacer el aire, está enrarecido. El tema es. La píldora del día posterior. ¿O no? ¿Qué ¿Perdón? Sí, pues. No, pues ya dijo otra cosa. No, no dijo que j a s n a y del TC. El, el TC.、Eh, el THC, e l que contiene la píldora <ríe> del día después. De n、no, l compuesto e l TC, el Tribunal Constitucional, que l i b e r ó que se prohibiera la distribución en consultorio de la píldora del día después. La t de cobre sigue in. La píldora después está out. Como diría Gonzalo Cáceres. Hace muchos años, a t r á s En paz d e c a n s e Pero、ya. al parecer se sigue distribuyendo, o sea, no, no distribuyendo, o sea, se sigue vendiendo en las farmacias. Ese es el punto. O sea,、sí. si usted tiene dinero, podrá acceder a la píldora del día después. De mañana. Es impresionante eso porque, claro, la gente, a veces uno como nosotros, que ganan sueldazos en los podcasts, puede ir a buscar eso. De hecho, pero... voy inmediatamente, sigue hablando. Ya. Bueno, mientras Mauro va a comprar su píldora, pero si el Tribunal Constitucional lo determina como una píldora abortiva, encuentro、eh, raro que, que los privados lo puedan vender, como ok. Pero si la ley se supone que dice que no, o sea, es como una política de. ¿La ley del grupo de Beto Cuevas? No, no, no. Ah, p u e yo sabía que e s t a n d i s u e l t o No, no, no. Ok.、Eh, entonces, como que debiera regir para todos, me imagino, para privados y públicos. Más no es así, no entiendo nada. No entiendo n a d a Pero... Yo, tampoco. yo tampoco. ¿Tú yo a m p o o c t apoyas la decisión del Tribunal Constitucional? No. Pregúntame a mí. ¿Tú, Ignatz, apoyas la decisión del Tribunal Constitucional? No, porque Mauro tampoco la apoya. No <risa> encuentro el colmo que anden ahí n i e b e a s pues si una decisión de uno, esto es como el, un déjà vu de, del cinturón de seguridad. d q u e aumentó? Aumentó un 500% el uso después del programa de la semana pasada. Podríamos inventar un partido. El partido de Incompetencia. Un nuevo referente. Chanfle. IR. Ah, pero es que te acuerdas de que IR usted no usó. <risa> Independiente en red. Nada que ver, nos copiaron el IR, b r i g i o Nos copiaron el l o g o Metas en a, a www.independientesenred.cl. Y van a ver IR. Pero ellos no son nosotros. Desafortunadamente para ellos. Eso. Ya, o y e te n o t o con una opinión muy fuerte acá. á j e j e j e j e Ya, nunca más hablamos de temas serios. Eso ya lo habíamos dicho y no ¿Sí? cumplimos, Matita. sea, la próxima semana, eutanasia en Incompetencia <risa> Radial. Lo bueno es que son bien profundas nuestras opiniones. Eso es lo que me gusta. Oh, Estupendo. <risa> <risa> Estupendo. Yo opino lo mismo que tú. <risa> Oye, estuvimos escuchando, dijimos Colectivo Eterio y no, nada.、Para. No, no dijimos que estábamos claro, escuchando. Escuchamos Colectivo Eterio con Washuleru y después Mastercraft con la canción Bones. Ya, y ahora vamos con. Buraca Son Sistema de Portugal con la canción. Ah, esto es para los r e q e t e r m e r o s de corazón que t e n c u i e n o ¿Cómo se dice cuando ¿no? la gente es de Lisboa? ¿Lisbonenses? Ah, son de Lisboa, así se dice.、Eh, listo, eso. ¡Ya! ¡Ya! Ir al aire. ¡Oh, c h a n f l e x e s t a m o s al aire, Tulio! No, no, no corresponde. No es que después cunde el pánico dentro de nuestro auditorio. Ya, estuvimos escuchando entonces en Incompetencia Radiada.、Oh, Beauty School Drop Out.、Oh, con la canción Asian Boys. Asian Girls, Asian Boys, Asian Girls, Asian Boys. Es buena esa canción. Sí, buena. Me、no, u、no、mucho. a <ríe> p <ríe> Ya, entonces estuvo, estuvimos escuchando esa canción tan maravillosa. Aquí Mauro está con un ataque de felicidad. Y ahora. Como ustedes escucharon el aire, no tenemos temática, qué, qué, qué triste. Bueno, parece que Infante nos escucha tanto que nos s u f r i ó que habláramos de j a s n a De j a s n a pro-wasted. ¿Ah? La ministra. La... No, ya no es ministra. la ex-ministra. La ex-ministra. Ahí asumió Cortázar, cuático. Cortázar aceptó. Ah, p e s eso era mi ministro, q c e c h é en la portada de la cuarta, parece que a s í Así que en cualquier momento、bien? aparece presidente Cortázar.、Ah. <ríe> Va escalando, pero. El miércoles aparece. <ríe> Así que, no, bueno,、eh, sí. Bueno, como i n f a n t e no sigue tanto,、eh, parece que cree que es político este, este podcast. Cree que sabemos algo de algo. Pero yo, yo encuentro que sabemos, manejamos bastante los temas. ¿ah? No los sabemos comentar. Eso puede ser, yo, yo no creo. No sé, como para adentro. Pero bueno, por lo menos ya somos tontos y todo, pero yo pero toso、no、súper bien. Yo sé, yo, sé que, yo sé que el público está echa de menos mi toso. Ya viene de vuelta, se acerca el invierno.、Sí. Ya <ríe> vuelve. La tosca caricia, ¿cómo olvidar ese mensaje? La tosca caricia, <risa> mar, y、Mira. eso? o s a c a el podcast para e s o Se acabó el tema entonces, h s t a el segmento noticioso. ¿ah? Yo lo vi completo, ¿ah? Toda la interpelación. Fue maravilloso. ¿Y, ¿y qué tal? ¿Entretenido, supongo? Entretenido, mucho, mucha sacada de madre. Mucha gente desnuda corriendo por el congreso. ¿Sabes qué sería Moreira sí, sí. en Zunga? ¡Uy! Un saludo a Moreira que nos escucha tanto. Moreira nos envió saludos también. Y es muy amigo de i g n a t i o Domaos. Íntimo, mañana tengo un almuerzo con Iván. Una pelea m e gusta pelear a Iván. ¿Ah, sí? Sí. ¿Esa es la forma e relacionarse? Sí, así es.、Participo、¿Cómo ha quedado、no? comprobado? <ríe> Chaulson lo, lo, lo comprobó. Ese fue、bueno, un tiempo que se parecía a Chaulson, weón.、Bueno. Sí, eran c o m a Ahora como, ya no. Ahora ya no. no dos b o t a s No sé, tú decís que sabías mucho sobre la yarna, vos. Yo era compañero de curso con yarna. Ajá. Sí, por、pues、una clase de educación física. ¿Es verdad? ¿No l a es que hablaban de ella o no? Eso de que, de que andaba con los profes y eso. Sí. No, es falso. ¿No? Ah, ya, ok. Solo andaba conmigo. Ah,、oh, diablo. O a la mujer andaba con los profes y me engañaba. Uhhh. Jasnah Pro Wasted. d s t a c u a n d o Oye, impresionante. Wasted, un Wasted. segmento para Jasnah completo. Para que vean que también podemos hablar de política, ¿ok? Es impresionante esto, los niveles que estamos alcanzando acá en Incompetencia Radial. Nos vamos a i r escuchando a La Mala Rodríguez con la canción Por la Noche. mantiene Cada mañana,cada día en pie Estudiando ciencia, vigilando acera. Mi ruido está en la costelera, en la hoguera, en la autopista. Un h u e t o que nace cualquiera sin embellecimiento. En este carro sin asiento, me s i e n t e lo siento. Yo no practico el arrepentimiento. Mi templo tiene cimiento. p u ñ o y l e trapiso, con seguridad. Todos buscan equilibrio. Yo no freno, calibro con frío. Aire sobrio, no coge, os cojo, dormí. Hijo mío, te lo dato. El chino dice ni pío. i te puedes enaix Lluc 何で a r o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 151979せっけんえりんえりんえりんえりんえりんえりんえりんえりんえりんえりんえりんえりんえりんえりんえりんえりん e りんえりんえりんえ e んえりんえりんえりんえりんえりんえりんえりんえりん a りんえりんえりんえりんえりんえりん e りんえりんえりんえりんえりんえりんえりんえり a え a んえりんえりんえりんえりんえりんえりんえりんえ c んえりんえりんえりんえりんえりんえりんえりんえりん e りんえりんえりんえりんえりんえりんえりん Por q u ん no A punto a えりんえりんえりんえり a puesto え o ん la noche o yendo ruido que hace los animales y los coches、あごピザでコレクションにちい brosche。 Yeah, yeah. Uh, uh, uh. Yeah, yeah. Ahora es sencillo que estoy inspirado. Yo sigo, rebelde, quedándome a oscuras, prefiero no verte. Repela tu face de bestia, demente. Valiento me ataca, mis ojos se e n t i e n d e n Si e s t o y enfrente, mi vida no es tal. He buscado la forma de poder escapar. En un rato del día hay un rato de paz. Un tema entre manos me pongo a blau. Sígueme, j ú r e m e q u y de aquí te irás. Será que estás just hate, nada, nada más, más. No te agrado, tú no me caes bien. n、sí, q u e estás esperando para moverlo, s p i e s j o Buenas R*** ペサレナです。Uh. ペサレナゴンスーラーダンデスタイルペサレナゴンスーラーダンデスタイルロコポロドスーラーダディオンカセイイメディタメントスタレオブリアディオンデディエ e ァンタメントディスティッティ n パ e ディモスカテミセイ e メベンガンクン b l ストイダンドコロンパケログレラスノマスケンスパラボスティアトロ m ヨンカ r オンダ e ポソテカイガスティモ erta マイカイソンティピキューナハイバ no voy a calmarme. no entendí h ゃあ、俺はもう一 a 私は t ャラ e のチャラ男 e チャラ男のチャラ男のチャラ男のチャラ男のチ o ラ男のチャラ男のチャラ男のチャラ e のチャラ en チ a ラ男のチャラ男のチャラ男のチ a ラ男のチャラ男のチャラ男のチャラ男のチャラ男のチャラ男のチャラ男の a ャラ男のチャラ男のチャラ男のチャラ男のチャラ男のチ d ラ男のチャラ男のチャラ男のチャラ男のチャ e 男のチャラ男のチャラ男のチャラ男のチャラ男のチャ n 男のチャラ男の l ャラ男のチャラ男のチャラ男 どうしたらいい h Ter じゃあ、ウエッ e イン・コペ i ンシャ e ラディアル・カラオケ。 Estamos escuchando a Española que ha venido dos veces a nuestro país y yo no he oído ni una sola. La Mala Rodríguez. La pues, canción se llamaba Por la Noche. Y después escuchamos a Broncoyote. Broncoyote, con la canción En Nada. En Nada. Broncoyote que lanzó su disco a través de Dilema Industria. Dilema. Que está de vuelta por si acaso. Dilema Industria, no sé, la dirección. Dilema Industria.cl. Dilema Industria.cl, así. .nu.blogspot. Bueno, va a aparecer、oh, publicada en el blog, en todo ¿sí? caso. ¿Ah, sí? ¿Siempre? Sí. Le dejamos tarea ahí. Le dejamos la tarea al、subirlo. equipo Tecno Nerd de Incompetencia r a d i a h o y le estamos teniendo un tema a Brebolledo desde hace tiempo. Es un tema de la Lipuna que yo creo que lo vamos a colocar la próxima. Igual en Tecorpai. Sí, no, sí, te lo tenía presente, pero se me olvidó en el momento en que hicimos la lista.、Buap. Y también le vamos a quedar teniendo un tema de o f Montreal. Y de Manuel García. De Manuel García no, no lo conozco. Yo detrás del tema de la Lipuna y de o f Montreal. Y <risa> mi amigo, I'm not the mouse. Va a colocar el tema de Manuel García. Manuel García, no sé, no me suena, no me suena. Pero debe ser como Fito Páez, algo así. <risa> oh, qué pena.、Bueno. A propósito de Fito Páez, la h a n t e que Charly García se p a n d ó unas cagadas nuevamente. La maldita droga y el、serio? maldito alcohol le pegó a unos colombianos, no sé dónde. O sea,、ah, bueno, si eran、sí. colombianos, d e b a r c i d o de Colombia. Pero no estoy seguro de que sean de Colombia. ¿Y por qué les pegó? ¿Qué Porque, ¿Eran p o、bueno, r q u e subdilers? Le, le, le pega a la gente, pues. Como cuando le dio un paso de algo r k Un paso de、York. algo a Bjork. Ese es como el encuentro de dos mundos. Onda Bjork, que es como poco loquita, contra García, que es otro. ¿Qué te pasa con Bjork? Terrible Bjork、loda. es terrible cuerda, loco. Sí, a el Ya veo así Onda García enojado echándole esa cuestión y Bjork gritando. Creo <risa> Onda... <risa>、no, e ha sido un espectáculo digno de verse. Esa cuestión, si alguien lo hubiera grabado, se sube a YouTube. Récord. Deja sin la, duda. Deja u d d a al video de los monos, pero nada. Los monos, la banda favorita de Kanye, Kanye West. West. Que no es lo mismo que Pánico, que es la banda favorita de Franz Ferdinand. Y The g a n g a s que es la banda favorita de Why n o n a r y d e r Mire, qué popular está la música chilena, ¿no? Sí, pues, el artista chileno es muy popular es afuera. ¿sí? Menos, Manuel, no... Menos Manuel García. No sé si es chileno p e r o No creo, no, no, no creo. Es raro eso, como que afuera les va mejor. Yo creo que aquí la gente no. no... Por ejemplo, Nicole, fue afuera. Y... Ah, no, ahí es el caso, no. Justo no, justo di、no. el caso r a r o Nicole va a ser madre, wey. Ver, que sale de la cruza de un alicol con un lagos. Y usaron un preservativo con la cara de Saturno. <risa> bueno, me parece que estamos despidiéndonos, s Sí, este fue el cierre. Uy, qué bonito programa tuvimos hoy. Increíble. d i v a s nos va a hacer pedazos.、Bueno, voy a empezar a buscar trabajo al tiro. Porque... A mí no me importa por q u e ya no me siguen Twitter. Y a mí la gente que no me sigue en Twitter no existe. ¿Ok? Ah. O es que la gente que no tiene Facebook. Y la gente que no tiene iPhone. Y la gente que no tiene Fotolog en algún momento. También. Ya, entonces, ¿con qué vamos a cerrar? Con Power Solo, con la canción Baby. You ain't looking right, oh. De Manuel García. Un cover de Manuel García. Así que ahí estamos, cerramos. Bien. Filete, one. ¿Eso ya, sería? Eso sería.、Ah, ¡Qué lindo el capítulo! No, les va a encantar. O sea, o les encantó, si llegaron a este punto. <risa> ya, chao. y Ahí se ven.